Quisiera comenzar de nuevo el amor que tuvimos ayer, saludarte con la luna y mi canción de amor. イケてる。 Quisiera llenarte de besos y aplaudirte con mi corazón. Quisiera salir del recuerdo para amarte una vez más, para amarte una vez más. 何